Cuentos de hadas españolas El asesino de bestias Érase una vez, en una tierra lejana, vivían un pobre alfarero y su esposa. El viejo trabajaba muy duro para hacer sus cántaros. Pero como eran muy baratos, siempre regresaba a casa con muy poco dinero. La pareja tenía dos hijos que eran adultos. El hijo se llamaba Lionel. Era un joven extremadamente guapo. Pero tenía miedo incluso de lo más inverosímil. Su hermana Lily era tan bonita como un girasol. Y era muy amable. Sus padres les querían muchísimo. Mis dulces hijos, si tuviéramos un poco de suerte, viviríais una vida mejor. Todo a su tiempo, querida. Lily es tan dulce... ...que definitivamente tendrá suerte. Y en cuanto a Lionel... ...bueno... Uh... ...Lionel... ...tiene el nombre de un león... ...y el corazón de un pequeño gatito. No es nada valiente. Ah, ¿Qué va a ser de nuestro hijo? No te preocupes por él. Cuando llegue el momento... ...será el más valiente de todos... ...y hará pequeños a los demás leones... Los demás leones ya deben sentirse avergonzados. Un hermoso día, Lily estaba en el bosque cantando a las hermosas aves y a los animales. En ese mismo bosque había un amable mago que vio a Lily cantando alegremente e inmediatamente se enamoró de su increíble belleza. A ver algo más encantador que este hermoso bosque? Oh. Mi asombrosa dama, eres la persona más encantadora que he visto en toda mi vida. Le regaló a Lily una rosa y ella se enamoró de sus gentiles ojos. Lily llevó al mago a su casa y les dijo a sus padres que quería casarse con él. Es muy amable y ha prometido cuidar de mí. Pero viviré muy lejos de aquí y nunca podremos volver a vernos. Sus padres estaban asombrados por aquella noticia, pero miraron la sonrisa de su hija y le dieron sus bendiciones. Gracias por darme a Lily. Os prometo que la querré para siempre. Esto es un regalo de despedida para vosotros. Adiós, padre, madre y Lionel. Vendré a visitaros algún día. Y con un chasquido de sus dedos, desaparecieron en un instante. La familia se había vuelto muy rica con los regalos que les dio el mago. El alfarero y su esposa ahora eran felices. Pero con el paso de los días, Lionel comenzó a echar mucho de menos a su hermana. Oh, ¿cómo he echo de menos a Lily? Ahora no tengo con quién pelear. Mm, ¿Qué es todo este alboroto? Vio a gente amontonándose alrededor de un hombre que vendía algo. La Yonel intentó ver de qué se trataba. ¡Uf! ¿Qué es eso? ¿Qué es? Mmm, unas botas y una llave. ¿Por qué toda esta gente está tan emocionada por comprar estas dos tonterías? ¡Aquí, chico! Esto no son simples cosas. Estos son botas mágicas y la llave también es mágica. ¿En serio? Pero parecen tan... normales. Pues no lo son. Las botas llevarán a todo aquel que se las ponga allá donde quiera ir, ¿sabes? Y la llave abrirá cualquier puerta que te encuentres por el mundo. Entonces las quiero. Yo las quiero comprar. Toma. ¿Es suficiente? Es suficiente. Lionel se guardó la llave en el bolsillo y se puso las botas. Ahora veamos si funcionan. Botas mágicas... ¡Llevadme a donde está mi hermana! ¡Oh! Y en un instante, se encontró de pie, justo al lado de su hermana y del mago. ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! ¡Pero si es Lionel! ¡Lily! ¡Oh, Lily! ¡Te echaba tanto de menos! ¡Mi suerte me ha traído hasta aquí! ¿Pero cómo has llegado hasta aquí? Estas botas me han traído hasta aquí. ¡Son mágicas! ¿No son maravillosas? ¡Unas botas mágicas ya veo! Oye, ¿por qué no te quedas aquí con nosotros? No, solo he venido a ver si estabas bien y si eras feliz. Y también estoy muy emocionado de usar estas botas y ver otras tierras. No sabía que te preocupabas tanto por mí. Pues bien, te aconsejaría que fueras a la Tierra de los Cristales... He oído que el rey es realmente amigable. Estoy seguro de que te dará la bienvenida. ¡Oh, sí! Esa tierra es realmente muy hermosa. Ve a verla, Lionel. No te arrepentirás de ir allí. ¡La tierra de los cristales! ¡Eso suena muy bien! Toma esto. Lleva esta bola de cristal contigo. ¿Para qué es esto? ¿Y cómo funciona? Lo descubrirás cuando realmente lo necesites. Lionel se despidió de ellos mientras se preparaba para irse. Deseo ir a la Tierra de los Cristales. E inmediatamente se encontró en una tierra muy hermosa, donde las casas estaban adornadas con cristales de todos los colores. Los hombres y las mujeres llevaban brillantes cristales en el pelo y en la ropa. ¡Guau! ¡Wow! ¡Todo esto es increíble! Todo lo que veo brilla tanto que no puedo dejar de mirarlo. ¡Y la gente aquí parece tan feliz! Bueno, supongo que estando rodeado de cosas tan hermosas, ¿quién no sería feliz? Ahora iré a visitar al rey. Botas mágicas, llevadme ante el rey de los cristales. ¡Mmm! ¡Guau! ¿Pero ya he llegado al palacio? Esto es aún más asombroso. Ahora, ¿cómo encuentro al rey? ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Oh! Y allí estaba el rey de la Tierra de Cristal Desayunando con su hija Ruby El rey estaba muy sorprendido de ver a Lionel Y le miró con incredulidad Dime, ¿quién eres tú y cómo has entrado en mi palacio? Yo, yo soy Lionel, majestad Encontré unas botas mágicas Oí hablar de su maravilloso reino Y bueno, ahora he venido hasta aquí ¿Botas mágicas? ¿Cómo funcionan? Bueno, solo tengo que decir el nombre del lugar al que quiero ir y voilà, Las botas me llevan allí. El Rey Cristal estaba muy interesado en las botas. ¿Por qué no te unes a nosotros para desayunar? ¡Esta es mi hija Ruby! Al ver a Ruby, el corazón de Lionel se derritió... Ya que su belleza superaba a la de todas las doncellas que había conocido Será un honor Botas mágicas, llevadme junto a Ruby, la princesa de la Tierra de Cristal ¡Oh! Realmente son mágicas Dime, ¿cuánto tiempo llevas en mi reino? Llevo aquí solamente unos minutos Pero por lo que he visto en esos pocos minutos, es lo mejor que he visto en toda mi vida La gente aquí parece también tan feliz Yo también sería tan feliz como ellos Si no me estuviera haciendo viejo Y si por fin mi hija contrayera matrimonio Nunca dije que no lo haría Solo he dicho que solo me casaría con el hombre que lograse matar a la bestia ¿Bestia? ¿Qué bestia? Uh, bueno La gente de esta tierra es realmente feliz Pero solo hasta la puesta del sol Cuando llega la noche, todo el mundo debe entrar en su casa Ya que una bestia viene a aterrorizarnos a todos Nadie sabe dónde vive, ni cómo podemos acabar con ella Y quiero casarme con el hombre que tenga éxito en esta aventura ¿Y ahora entiendes por qué soy tan infeliz? Una bestia, ¿eh? ¿Y es temible? Mucho Solo con verlo, cualquier hombre temblaría como un ratoncito. ¿Y no te casarás con ningún otro tipo de hombre valiente? ¿Y si matase arañas peludas? Les podría matar yo con el dedo meñique. Uh... El pobre Lionel estaba aterrorizado por lo que la princesa Ruby le había contado. Pero se había enamorado profundamente de su belleza y quería ganarse su corazón de alguna manera. De acuerdo, lo haré. Derrotaré a esa horrible bestia. ¿Qué? ¡Imposible! ¿No me has oído? ¡Nadie sabe dónde vive la bestia! Descubriré dónde está su guarida. Confíe en mí, mi rey. Acabaré con el terror que provoca. Esa noche, cuando Lionel se preparaba para irse, se preguntó qué iba a hacer. ¿Qué he hecho? No tengo ni idea de qué haré cuando encuentre a la bestia. De todos modos, ya veremos cuando llegue ese momento. Debo ser valiente. ¿Botas mágicas? Llevadme a donde reside la bestia. Y al segundo siguiente, Lionel se encontró frente a una enorme puerta. En lo profundo del bosque. Detrás de él había unas ramas largas y gruesas colgando de un árbol. Una puerta escondida. No me extraña que nadie pueda encontrar su guarida. Intentó abrir la puerta, pero estaba bien cerrada Esta puerta no se abre ¿Cómo podría... Espera, la llave Y de su bolsillo sacó la llave mágica Que podía abrir cualquier puerta oh, Espero que funcione Por favor, que dé resultado ¡Sí! La puerta crujió Y se abrió lentamente para revelarle una oscura entrada Ahora entraré en esta cueva y me enfrentaré a la bestia Nada asustará al gran li... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puedo hacerlo! Entonces Lionel se armó de valor y entró en la oscura y sombría cueva Dentro todo era silencio mm, No hay señales de la bestia Tal vez se haya ido Y entonces vio a la bestia durmiendo profundamente Era aterrador mirarla Y sus ronquidos eran tan fuertes Que todo lo que había en la cueva temblaba sin parar La bestia la ha encontrado Ahora tengo que buscar una manera de acabar con ella Lionel se acercó a la bestia Se inclinó un poco más para verla bien El sonido del choque fue lo suficientemente fuerte como para despertar a la poderosa bestia de su profundo sueño Se despertó y miró al pobre Lionel que estaba tan asustado que no podía ni moverse oh, ¡No! ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a entrar en mi cueva y a perturbar mi sueño? Uh, uh, uh, uh, yo... La bestia atrapó a Lionel con sus enormes garras y lo metió en una jaula gigante. Un pequeño y estúpido humano ha entrado en mi cueva. ¿Cómo la has encontrado? ¿O qué tipo de magia has utilizado? Sé valiente, Lionel. soy fuerte. Uh, bueno, tengo una... ¡Bola mágica de cristal que me permite ver cualquier sitio que desee! Eh, ¡Sí, es así! ¿Una bola de cristal mágica? Hm. Bueno, eso no te ayudará ahora que te he capturado. La <risa> Lionel se preguntaba cómo podría liberarse. Parecía que todo había terminado para él, hasta que de repente pensó en algo. G Gran bestia, qué fuerte pareces. ¿Pero eres realmente tan fuerte como dicen? Solo soy un viajero que tenía mucha curiosidad. ¿Ah, fuerte? Soy la bestia más fuerte y poderosa que jamás ha caminado por este planeta. Nadie se atrevería a desafiarme. Estás mintiendo. ¿Cómo puedes ser alguien tan fuerte? A menos que tu poder sea falso. Mi poder es real, humano. A diferencia de tu falsa bola brillante, mi poder proviene de mi corazón Convertido en un cristal y que está escondido dentro de la cueva de cristal de esta tierra ¿Una cueva de cristal? ¿Qué es eso? Es una cueva llena de fragmentos de cristales extraños y mágicos Ningún humano puede entrar Y absolutamente nadie de este reino ha estado allí desde que yo comencé a reinar ¡Guau! Realmente eres una bestia muy fuerte y valiente. Lo soy, ¿verdad? Bueno, ya es suficiente. Ahora tengo que salir a cazar porque tengo mucho, mucho hambre. Oh, oh no te preocupes, a ti te comeré más tarde. <risa> la bestia salió de la cueva y fue a aterrorizar a la gente del reino, dejando a Lionel muy asustado. Uff. Gracias a Dios que ya se ha ido. Ahora ya sé cómo puedo escapar. ¿Botas mágicas? ¡Llevadme a la cueva de cristal! Y cuando abrió los ojos, vio que estaba en una hermosa cueva oscura, llena de pequeños cristales brillantes. Eran de tantos colores y eran tan bonitos, que Lionel casi olvida por qué había ido allí. No, concéntrate. Tengo que encontrar el corazón de la bestia enseguida. ¿Pero cómo...? ¿Hay tantos cristales? ¿Cuál será el corazón de la bestia? De repente, la bola de cristal comenzó a brillar en sus manos. Él la miró maravillado. Mmm, ¡Qué extraño! No me muestra ninguna imagen. ¡Oh! Y mientras miraba los cristales a través de la bola, uno de ellos cambió de color. Ese debe ser. Ese es el corazón de la bestia. Lo he encontrado. Cogió el cristal y lo arrojó al suelo Se cayó y se rompió en mil pedazos que desaparecieron enseguida ¡Lo he logrado! Botas mágicas, llevadme ante el rey de la tierra de los cristales ¡Oh! ¡Vaya, querido! Siempre llegas cuando estoy comiendo Mi rey, princesa Lo he hecho. He logrado acabar con la bestia. ¿De verdad? ¿Realmente has acabado con la bestia? Sí, Alteza. Ya no hay nada que temer. Y su pueblo ahora estará a salvo. ¡Oh! Ahora tenemos mucho que celebrar. ¡Gracias, muchacho! Pero, ¿sabes? Hay una cosa que todavía me hace mucho más feliz, ¿sabes? ¡Ruby! Bueno, has acabado con la bestia. Y tal y como te prometí, me voy a casar contigo Y al día siguiente, se celebró una gran ceremonia Y la gente se alegró mucho por el matrimonio de la princesa Con el valiente asesino de la bestia Bueno, princesa, he sido muy valiente, ¿no? Para matar a una bestia tan poderosa como esa, sí Eres muy valiente Estoy muy feliz de tener un marido tan valiente como tú Y yo estoy feliz de tener una dulce y encantadora. ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Una araña!